Sí, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, hoy ya estamos funcionando aquí, ya hemos hecho todo el, el traslado la semana pasada de todo lo, de todos los muebles y y bueno, cajas y demás cosas y hoy ya estamos eh, instalados en la nueva oficina eh, todavía bueno, acomodándonos un poquito porque bueno, como toda mudanza este siempre hay cuestiones que acomodar pero bueno, contentos y, y bueno, ya listos funcionando, digamos bueno Por también está bueno invitar a la gente que está bastante acostumbrada a ir al otro espacio que tienen en la costanera de Viedma. En ese caso, bueno, el otro espacio están terminando de mudarse, como bien vos decís. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ese espacio? Bueno, en ese espacio eh, se va a dar la concesión para que exista un servicio de confitería, de un lugar, este de, digamos, de servicio de playa, donde la gente que puede ir a la playa pueda comprar este cosas. Este, creo que va a haber algo de también de heladería. ¿no? No, no estoy todavía bien bien informado de exactamente qué es lo Pero básicamente un servicio de heladería, confitería, creo que va a ser algo así. Eh, lo que sí logramos es que eh, este, ex, ex, ex, siga existiendo allí un servicio de información turística. Temporariamente no, hasta que se ubique digamos al nuevo concesionario, eh, una vez que ya esté ubicado y demás, se va a preservar un área dentro del edificio para que exista un escritorio, un puesto de información turística para la gente que, que bueno, que está caminando por el centro, que va por, anda caminando por la costanera o que está alojado en alguna en alguno de los lugares de alojamiento de la zona céntrica, pueda tener, digamos, este, eh, siga teniendo en ese lugar eh, el servicio de información turística y, bueno, le quede más más, más cómodo, más cerca. ¿no? Bien, ¿y aquí en este espacio qué es lo que va a funcionar? bueno acaba va funcionar toda la parte técnica que es lo que funcionaba ya eh, y este que bueno en la parte técnica lo que trabajamos en todo lo que es la planificación de, de, de la promoción turística que es lo que hacemos con el enviur toda la parte estadística este llegamos adelante todo digamos en lo que es el, el, la actualización y mi relevamiento permanente de la base de datos de informes turísticos bueno, todo lo que la planificación de la oferta y demás ¿no? y también el servicio de información turística También, ustedes vieron cuando entraron, en, en la entrada hay un mostrador de información y ahí van a estar ubicadas dos personas permanentemente, eh, de 8 de la mañana a 20 horas, todos los días, dando el servicio de informe para los turistas que se acercan. Bueno, en este caso es justamente la nueva locación, está ubicada en la entrada, digamos, de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Claro, exactamente, sí. La ubicación está está buena porque está justo en la entrada, está ni bien eh, ni bien ingresás por el puente nuevo en Basilio Villarino, está la caminera y ahí enseguida está la oficina de información, además una oficina de grandes dimensiones. Se ve claramente la ruta, aunque todavía nos falta todavía señalizar igual, hay que señalizarla eh, incluso para la gente que está en el centro también pueda llegar en forma... Este, más más directa a la oficina. También tenemos que hacer ese tipo de señalización, pero bueno ya lo iremos haciendo con el córda de los días. Bien, acostumbrándose también a los camiones, porque en esta zona es mucho más transitada, ¿no? Sí, sí, vamos a tener una lucha con los camiones, porque justo estamos cerca de la oficina de bromatología, y sí, eh, eh, como que los camiones estaban acostumbrados hasta el momento a estacionar acá enfrente, en y no queremos que nos tapen la oficina, así que estamos ahí este, pidiendo por favor que, que no estacionen enfrente de la oficina. Bien, buenísimo. Bueno, Sergio, en realidad solamente queríamos venir a conocer un poco de eso, invitar, por supuesto, no solamente a la gente que ingresa a nuestra ciudad, turistas, sino también a los propios vecinos y vecinas de la ciudad de Bierma y Carmen de Patagones, que, bueno, que se acerquen, que conozcan esta nueva oficina y que, bueno, conozcan, por supuesto, toda la oferta de cara también a la temporada, que, bueno, no sé si se tiene fecha todavía, pero supongo que ya también se están preparando. Sí, sí, por supuesto, no, más bien y además este, nosotros estamos también brindando información turística de toda la provincia, este justamente una de las condiciones por las cuales se hizo esta oficina con el fondo de infraestructura turística. Este, así que este, este... Toda la gente que se acerca y bueno, y obviamente como vos bien decís, el, el habitante de la comarca que también quiera acercarse a conocer, a consultar, a consultar si por ahí tiene planificado un viaje este, al valle, a la línea azul a Bariloche, también lo podemos esto, orientar e informar aquí.